¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Radio Escuchas. Una vez más a Globales, que el día de hoy, 6 de septiembre, estará hablando sobre lo natural es vida. Y me refiero específicamente a un arroyo que está ahí en Fuentes del Valle, eh, casi llegando a Gómez Morín, que se llama El Capitán. Y estaremos hablando sobre ese caso como uno de tantos de las áreas verdes, áreas naturales, que qué bueno que estemos progresando como ciudad, pero pues no necesariamente se puede ir en detrimento, pues no nada más de los espacios públicos. Hemos venido manejando aquí que generalmente cuando privatizamos algo es en detrimento del espacio público. Pero ¿qué hace el Estado cuando como entidad pública necesita... ...expro... no... Eh, meter al redil público algo que es verde y que cuando tú llegas a un nivel de eliminar todo lo verde pues no te queda nada más que concreto y que cosas eh, bueno, metálicas y que bueno, movilizarán los coches y movilizarán muchas otras cosas pero como nos, nos hemos dado cuenta estamos desertificando el ecosistema y hasta cierto punto, estimado público y si no, ya menos la vida social y comunitaria, porque si no tenemos parques Y si vivimos en casas de uno por uno, pues nos va a dar mucho calor, como estaba el día de hoy, y nos estaremos dando cuenta que no hay áreas de esparcimiento. Y por eso será bueno que nos hablen para platicar aquí con, bienvenida Andrea Fenibessi. Gracias. Y Alberto Navarro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por estar aquí. Estamos en el 8336-6162-8336-4203. Para que me digas, Alberto, qué es lo que estamos hablando en cuanto a este arroyo y por qué sería tan importante un pequeño eh, flujo de agua, que de hecho, como nos tocó ver la semana pasada, ya casi no trae mucho. ¿no? Bueno, un comentario rápido a lo que dices acerca del desarrollo urbano que estamos experimentando en la ciudad. Es un desarrollo urbano de motivos industriales, ¿no?, motivos industriales obsoletos y que tienen fecha de caducidad, ¿no? Todos estos productos industriales que usamos para tratar nuestras ciudades y para organizar el desarrollo urbano de nuestras ciudades están, bueno, son estrategias que ya en, en otras partes del mundo ya son estrategias obsoletas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que pudiéramos salvar el arroyo con otras estrategias o qué? pues el arroyo no estaría en, en cuestión de, de desaparecer en otros en otras partes. O ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer es, algo sobre es, algo sin es, que desaparezca lo es, primero? Es algo que no se podría... O sea, no estaría en cuestión esta, esta amenaza. Esta amenaza no existiría, ¿no? Esta, esta amenaza no, no tendría por qué existir realmente en la ciudad. El hecho de que un arroyo deba desaparecer para que pase una calle es algo que no debería estar en cuestión, ¿no? O sea, es, es algo que no se debería tocar. Un arroyo es un espacio vital. Claro. Y pues el agua es el origen de la vida y eso es una máxima Oye, a aquí ver, te, en China Oye, a ver, claro, tengo una llamada, eh, sí, bueno, ¿no? Ah, bueno, se, se, cortó, se fue con el agua <risa> la llamada Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, hola ¿Vienes nadando o vienes corriendo? Vengo nadando en sudor, pero <risa> bien, <risa> muy bien ¿Cómo está la cosa con este arroyo? Eh, ¿Por qué no hemos creído que hay que sacrificar lo natural siempre en pro del progreso, la modernidad y, bueno, la, el bienestar económico? Sí, pues está muy mal porque nos nos olvidamos de lo básico, como antes estábamos hablando. Las ciudades todas se hacen cerca de los arroyos, tomando los recursos naturales, pero estando en una convivencia y en un de alguna manera con una sinergia con lo que nos rodea y en nombre del progreso se ha estado olvidando eso se, precisamente y ahora pues de lo más o sea que otra vez la palabra básico eh, pues la gente hacia su actividades al lado de los ríos en la naturaleza sacaba los productos de, de su entorno y ahorita pues se ha olvidado Todo, todos los materiales os importan Son demasiado, eh, digamos, manufacturados eh, Todo es artificial Y hemos olvidado cómo es nuestra vida, digamos, plena y... Claro, ver, tengo una llamada, bienvenido Sí, hola, buenas tardes Buenas Me habla Julio Reina Sí, bienvenido eh, Nada más para opinar sobre el, el programa ¿Sí? eh, Yo soy un activista eh, en cuestión de rescate de animales Sí. Eh, y obviamente pues todo tiene que ver porque pues ya realmente estamos involucrados tanto en, en cuestión de ecología, las personas, eh, el ecosistema, el, los animales. Y aquí sí vamos a dejar que, o pedir que el, de alguna manera el, el gobierno, nuestras autoridades, hagan algo al respecto, pues digo, en lo que yo, yo yo he trabajado en lo que estamos haciendo esto es de, de rescate animal y protección al, al ambiente pues realmente está muy muy olvidado eh, no hay no hay apoyo y realmente pues nos toca realmente a la sociedad donde están las empresas yo eh, no digo que, que están todas pero digo estas dos empresas aquí una ciudad con suficientes recursos y que nos toca a, a cada uno dar algo de de lo poco, de lo mucho que recibimos. Uh -huh. Si no hacemos eh, nosotros la diferencia, y si vamos a esperar a que nuestros gobiernos hagan algo, pues, realmente pues, estamos muy muy equivocados. Yo creo que la iniciativa social está eh, en pañales, ¿no? Porque a pocas personas les interesa eh, esta cuestión. Entonces, hice, eh, a, felicitar al, al programa, a todos ustedes, y Ojalá y, y en, en la comunidad, ¿verdad?, nos, nos sintamos un poquito más comprometidos y agradecidos de que cada día a la ciudad nos da algo. Entonces yo creo que a cada uno nos toca dar algo de lo que, aunque sea poquito, de lo que recibimos. Igual por eso mencionaba yo a las, a las empresas este, okay. que también tienen que tener un, un, un grado de, de responsabilidad y, y dar algo a cambio a, a, a, a la ciudad. Ya no está. tanto a las personas, pero si sí vamos a salir beneficiados todos. Perfecto, agradezco mucho tu llamada y el apoyo. ¿eh? Dale pues. Gracias. Ya es, lo ¿Cómo lo ves tú por acá que están acá hablando eh, de apoyar la causa? Pues yo creo que realmente los ciudadanos somos responsables. Tenemos, eh, debemos de actuar, acciones urgentes, porque eh, como ciudadanos tenemos... Somos partícipes activos en el diseño de, de los escenarios futuros, entonces tenemos que tomar acción para, si algo no nos parece, tenemos que cuidar el patrimonio natural, los patrimonios naturales que tiene la ciudad actualmente, porque muchos ya se han destruido, mm. entonces como ciudadanos debemos de, de respetarlos y cuidarlos y tomar acción es muy importante. Eso es muy importante, la participación Vital, de los ciudadanos. Yes. Y, y fíjate que en el agua hay como una paradoja, porque si te pones a ver, Monterrey tiene agua potable, y eso es gracias al progreso y a la modernidad, y sería como ingenuo negarlo, pero eso no quiere decir que todo cuerpo natural deba ser sometido a un proceso de este tipo de modernización, porque tú tienes que tener un equilibrio, primero que nada natural, Pero también en lo público, porque finalmente si tú empiezas a justificar todo en pro de que estás ayudando a lo público, pues tú estás hablando de, como dices tú muy bien, en un nivel de civilización y de leyes y todo, pero si no tienes una base orgánica natural, o sea, los ríos, las montañas, que es previo a lo político, pues llega el momento, como te está mostrando el mundo ahorita, con el calentamiento global, pues que no hay política que se sostenga sobre algo fracturado. ¿Cómo lo ves tú por acá? además de que estos sistemas naturales son los sistemas más valiosos no tienen no hay ni siquiera un sistema económico que las, que pueda medir el real valor que tiene un sistema natural un sistema natural no tiene fecha de caducidad ¿no? es un sistema que se repone constantemente y que en estos sentidos el, la presencia de, de la urbanización pone es, es lo único que pone en peligro al, a los sistemas urbanos entonces si sí, en el hecho de la participación ciudadana yo creo que es pues en el ejemplo del río pues es lo básico realmente lo que estamos proponiendo es la participación de los vecinos pues los planes del municipio de las autoridades van van pues en contra de lo que algunos deseamos que es que se mantenga el arroyo y que creemos que debe ser que debe ser que no debería ni siquiera estar en cuestión este esto este asunto de pasar una carretera por un arroyo, ¿no? Este este término del, de la modernidad, del urbanismo moderno de, de el arroyo vehicular, ¿no? es, a mí me parece claro. absurdo realmente. Y y te pregunto, Luis, ¿cómo ir en contra de una visión de progreso? Porque si tú te pones a ver, cuando algo se construye, pues hay más complejidad, hay más empleo y hay derrama económica. ...que finalmente es el discurso, no nada más del Estado... ...sino la ciudadanía también vive de, de dinero... ...porque se nos cobra todo... ...lo cual es natural, es un sistema capitalista... ...que no estamos cuestionando... ...pero cómo poner esto, que es tangible... Eh, ...al lado de algo que pues es intangible... ...pero como decía yo, pues es a veces más importante... ...que los mismos números... ...cómo, cómo se puede sustentar una defensa... ...a algo que es, en este caso invisible... ...como el arroyo del capital... Bueno, si nos vamos a, a la historia... De alguna manera eh, por lo general cada vez que pues hay tormentas huracanes el río vuelve a tomar su cauce entonces eh, yo lo una de las cosas por las que no se debe hacer eso es porque eh, se cambia el hábitat y el y pues todas estas eh, estructuras y construcciones que se hacen en los ríos para que realmente nada más sean sea drenaje Es, pues, está totalmente equivocado y para mí eso es, es un argumento, pero también creo que todo es porque tenemos una visión pírrica de lo que lo que pasa, lo que va a durar esa solución y realmente, eh, pues es, eh, si vemos en tiempo, un río, no ponerle concreto, dejarlo como está, incluirlo en el, en el urbanismo… De alguna manera no tiene una fecha de caucidad. La solución es natural y ahí está. Y si lo comparamos con tiempo, todo lo que hace el hombre pues se destruye por cuestiones eh, naturales, por externalismos, lo que sea. Entonces, eh, realmente yo creo que si, es eh, si comparamos la solución y lo que se vaya a hacer... Eh, En, en ese espacio, en los ríos, y taparlos, y que sea drenaje, nos en, en tiempo, su duración no va a ser, eh, digamos, nada comparado con todo lo que puede llegar a ser benéfico al dejar un hábitat natural, ya, llámese ecológico, llámese por recreación y ocio, llámese por, el, la pues, de alguna manera, la sustentabilidad de la, de la ciudad. Entonces, para mí es un argumento que es el más válido. La temporalidad nada más la vemos... Muy corta, nos vemos a largo plazo. Sí, lo que viene detrás y lo que sigue, ¿no? Sí. Siempre estamos en un constante presente depredador por parte del, del desarrollo urbano, ¿no? En ciertos sentidos y en, y, y es y es real, o sea, realmente volteamos a ver el río Santa Catarina, volteamos a ver eh, las reservas ecológicas del estado, por no decir específicos, ¿no? O, bueno, un poco de que la... queda sí, o, hablando o llegar... de, de la pastora hablando de, de, del río Santa Catarina o los proyectos que se han hecho en el río que, que en el, el campo de golf que no que iba sí. a hacer deporte, iba a ser benéfico, llega un huracán y se lleva sí. todo y se emplean recursos y se destruye pues, todo, a mí se me hace por, muy curioso como o sea, no. el, el río Santa Catarina es es contado adentro del, del porcentaje de áreas verdes de la ciudad ¿no? es, es decir que Que se le toma como área verde en la ciudad, pero siempre llevamos 15 años viéndolo construyéndose. Claro. ¿no? Siempre hay máquinas adentro, siempre están haciendo algo, siempre están... Y el río eh, siempre reclama su... Sí, su cada objeto, cierto ¿no? tiempo. Sí, sí lo ves? el desarrollo se puede llevar a cabo conservando las áreas naturales sin tocarlas. En verdad no se deberían de, de, de tocar, no se deberían de destruir mucho menos, no... Sí se puede desarrollar una ciudad sin destruir. Y de eso sería lo civilizado. Muy bueno. Pero también, de, o sea, eh, hay que aclarar que las construcciones no nada más son públicas, sino que cada vez participa más el sector privado claro. porque son más eficientes y porque también ahí hay bastante arreglo entre público y privado de dinero. Y tristemente, hablando de la destrucción, pues aquí hemos visto que las áreas verdes son fértiles para la construcción. Y se nos ha enseñado que la modernidad es la construcción y que el progreso es la modernidad. Entonces eh, es como una mentalidad de, bueno, pues tienes que desarrollarlo porque va a haber empleos y porque alguien gana. Y al final sí gana la ciudadanía. Pero en eso que gana no es de que viene de 0 a 10, sino que realmente es, vas para atrás. Porque como dices muy bien tú, estás tú deshaciéndote de lo que te da pues un, una, un ecosistema lo mínimo habitable como veamos en otras partes del mundo, que ni siquiera las tocan como públicas, como por ejemplo en Noruega, bueno, estoy hablando de posiblemente algo muy elevado, pero ellos ven el nivel de vida en cuanto a áreas que ni siquiera son del Estado, sino que finalmente es de la nación, y es de la gente, y la gente puede andar ahí hacer lo que quiera, y nadie les pone un dedo. Y si les ponen un dedo, la gente se echa encima. Aquí porque no somos conscientes, y nos hemos convencido de que lo mejor es estar rodeados de concreto y de y de acero, Creo Curioso que ¿no? Curioso, los ciudadanos no se dan cuenta del poder que que tiene cada uno. Y al final de cuentas, el patrimonio, los patrimonios naturales de la ciudad es, es un derecho humano, es parte de lo que lo que somos y son parte de la ciudad. Entonces, si los ciudadanos no estamos de acuerdo en su destrucción, realmente podemos hacer algo al respecto. Sí. Cur curiosamente, si nos aquí en este mismo país, si nos vamos al sur, la gente está mucho más apegada a su ambiente, respeta más sus recursos, y también viven mejor su ciudad, es todo es incluyente, eh, y aquí en la ciudad también podría yo atreverme a decir que lo, las áreas naturales que son, que que que las pocas que hay los que la utilizan son aquellas personas que están acostumbradas a, a eso las personas que estamos según en el progreso nos aislamos y ni siquiera ponemos pie a eso entonces eh, entonces yo creo que que también no, aquí en, en el mismo país eh, podemos aprender mucho de, de no, o sea, del sur de ciudades que no son tan progresistas pero que tienen una directa relación con su ecosistema y si nos vamos a lugares muy sofisticados, europeos, escandinavos ellos también no tocan sus recursos, los saben valorarlos, les sacan jugo Y, y también lo incluyen como parte de sus actividades de ocio, ¿Sí? que es lo que hace que la vida sea, tenga una calidad. Hay, hay un indicador de calidad de vida mundial y las primeras ciudades que son Vancouver, Oslo, Copenhague, de alguna forma, como decía hace rato, tienen eso que dices tú. Tienen la tirada de piedra un lugar para ir a esquiar en agua o en nieve o, o vas a una montaña. Y pues, aquí está Chipinque, ¿no? pero ya con tanta privatización han dejado fuera mucha gente pero realmente como que tenemos la calidad de vida al revés. Y no porque, ah, es que es diferente, allá son más más civilizados. Pues no, si tuviéramos la misma forma de ver, como dice Andrea, pues nos daríamos cuenta que estar rodeado de cemento no hace más que incrementar la temperatura, distanciar a las comunidades y finalmente hacer que la calidad de vida se venga en detrimento. ¿Cómo lo ven por acá? Es muy curioso el tema de la modernidad, lo que se refiere como la modernidad porque... Si vemos las, como estaban hablando ahorita, de países o ciudades muy avanzadas, te estoy hablando desde eh, comunidades que se están haciendo en Venezuela hasta Boston, de, por ejemplo, en la siembra o el cómo tienen el respeto y el apego a la naturaleza, pues simplemente nos damos cuenta que en el progreso y la evolución del ser humano hemos errado y tenemos que volver atrás, y que la modernidad no es más que reflexionar y volver a nuevas formas, que hacían nuestros antepasados porque si consideramos a la tierra como un ente vivo pues quienes son los salvajes los que viven en la jungla o los que viven o, o urbe como comportamiento Monterrey como urbe como ejemplo pues prácticamente nosotros somos los que vivimos en el salvajismo, no los que están en la selva, porque estamos coartando cada una de las arterias de la tierra este sus caídas, todo comportándonos como unos verdaderos simios, y esto es desde no, los ciudadanos, nosotros ¿por qué? porque tenemos la gran culpa de la no participación como decía, hasta el eh, gobierno pero no lo podemos culpar a todo porque eso no es lo que sí. iba, o sea que cuando nos tocó ir a ver ahí a recoger la basura pues te das cuenta que se lo entregamos de facto al estado porque oye es un basurero Ahorita me preguntaban aquí qué es lo que pensamos del área esta de donde van a poner el estadio, en la pastora. La pastora, ¿no? pues Esa fue la justificación, que como es un basurero, y eso quiere decir que la gente lo utiliza como su el, el, lo que está detrás de su trasero, y entonces finalmente como es eso, pues dices, oye, pues uno está representando un, un respeto por esa área, y por ende te la vienen y te la quitan uh -huh. en tu beneficio. Entonces eh, yo, obviamente, que pues qué bueno que haya fútbol, pero creo que también es importante que, como lo muestra el Amazonas, que si no hay un pulmón para la tierra, como dice Mauricio, pues finalmente no hay nada, ¿no? Y ahorita no nos estamos dando cuenta, pero, pues como muy bien dices, o sea, les decimos que son muy agachados y que son pobres allá en el sur, pero es el paraíso, y para allá nos vamos a respirar, porque acá pues, está el estrés a todo lo que da. Sí, eh, sí también eh, hablando hablando de, de eso... Eh, de alguna manera, yo creo que aquí también tenemos otro concepto de lo que es calidad de vida. Estamos todos eh, en el mall, queremos, este, no ser como que nuestras actividades que nos hacen feliz son realmente eh, artificiales. Yo prefiero... Yo creo que y, y respeto el fútbol, me gusta, pero yo prefiero con este calor meterme un río a nadar después de trabajar que que irme que ver en una, en, que irme a un, a un estadio o ver de un bar una un juego y que eso nada más sea mi forma de vida. Yo yo creo que el, la naturaleza da mucho más posibilidades que solamente el fútbol. Entonces, hablando de los estadios y de las cosas que se hacen en lugares que, que no le damos importancia y que nos destruye nuestro nuestro panorama. Estamos olvidando y estamos privándonos de tantas cosas que, que realmente yo creo que ya la gente ni siquiera se da cuenta que de lo que ha perdido y lo que está perdiendo y aparte pone obstáculos porque no quiere cambiar su forma de vida. No, además el... el... En ese sentido, las estrategias que el gobierno de Guadalupe ha, ha seguido para elaborar este proyecto de La Pastora han sido muy dudosas, ¿no? Realmente ahorita están en paro porque la consulta pública del proyecto este no fue realmente una consulta pública, se sacó un desplegado ahí muy... Pues, Alayseo. Sí, y, y se mandó una queja, este, ahí, hay un grupo que está siguiendo el el caso y ellos se manifestaron con mucha gente en contra de, de la desaparición de su pulmón porque much, el, el argumento aquí era que, que el lugar no se utilizaba pero ni siquiera se hizo una consulta pública para ver si era cierto no no se hizo una consulta pública para ver si los vecinos de la zona querían que su reserva natural su reserva ecológica se, se convirtieran en, en un estacionamiento porque a fin de cuentas el estadio tiene la mala planeación de tener un estacionamiento eh, a nivel de suelo. Entonces, que, este que pasa en un estadio que no necesita permear? Puedes hacer un estacionamiento subterráneo y conservar gran parte de tu área verde, pero en este caso lo que están así, proponiendo es un estacionamiento con un estadio. ¿no? Y además, este, yo dando mi opinión sobre esto, creo que en la ciudad existen muchos lugares industriales obsoletos que fueron plantas, donde se desarrolló parte de la cultura industrial de la ciudad, como es el caso de Fundidora, ¿no? que, que el día de hoy es un parque, este bueno, que cada vez es menos parque, pero la intención original era la de ser una reserva ecológica también de la ciudad, una fábrica convertida en un espacio público, convertida en un jardín. ¿sí? Esto es el futuro, esto es un ejemplo maravilloso y es un ejemplo a nivel mundial de lo que deberían o sea, del futuro que nos espera las ciudades industriales. ¿Y sabes sí. que acabo vendiendo más nada más para terminar sí. eh, existen más lugares como fundidora existen más más lugares como fundidora existe la antigua planta de Iquiza por ejemplo que está en mitras que necesita una re, revitalización Ajá. donde se pudo haber ubicado el, el proyecto del estadio generar una riqueza para la zona generar una rehabilitación del, de la ciudad en el sentido del, del desarrollo urbano Y no talar uno un, de los bosques más grandes de la ciudad, que es la Pastora. Un bosque, no es un basurero, era un bosque. un bosque. un bosque. de encinos, un bosque de sabinos, un bosque de ríos, el río La Silla. Es un bosque, hay muchas especies que están en extinción, que vivían ahí, que se fueron al, al zoológico de la Pastora por comida y están muriendo ahí en, en, al aire libre, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, de especies, hablando ya que estamos en animales, algo que yo oigo mucho... Y estamos hablando también de los ríos, los tlacuaches, ejemplo, los yo tlacuaches. soy así, se odia en esta ciudad de los tlacuaches, cuando no. es el único marsupial americano, y tantas especies, los tejones, todo, aquí todavía, tlacuache. un tlacuache, o sea, todavía hay pues muchas sí. especies que las vemos, la vez pasada en Valle Poniente vi coy, dos coyotes tratando de pasar, eh por aquí por la calle. Sí. Entonces estamos viendo como los animales endémicos todavía ¿eh? no los cuidamos hasta le damos un valor odioso como los tlacuaches y una realmente falta, de respeto. falta de respeto y pues es que eso es tenemos animales, tenemos ríos, es, por ejemplo Santa Lucía es es la es como un, es un río artificial en no el mundo está tratando si es una alberca, es una alberca cuando gigante, teníamos río no te puedes meter a nadar. animales y sí, claro, exactamente, de hecho lo iba a decir, pero en Santa Lucía representa eh, lo máximo de la ingeniería. Es una alberca, artificial, una alberca, una alberca con cloro. Como para tratar de, de hacer un símbolo de lo que fue el Santa Catarina, que era donde se fundó la ciudad de Monterrey y que ahora está completamente no, seco. Y de ojos y de ojos de agua realmente es es un casi una burla el hecho de que encima de los antiguos ojos de agua que alimentaban a la ciudad, que eran los Santa Lucía, ajá. Uh -huh. Este, se esté haciendo una alberca con bombas y con agua clarificada Y que ni siquiera te puedas meter a nadar ahí pues, oh no. Pero mira, y es un antes de irnos a corte es que dos cosas Por ahí decía eh, Mauricio <risa> que pues finalmente las raíces, la naturaleza Michelle Perdón, Michelle Y de alguna forma eh, creo que eh, irnos al pasado Lo primitivo y, Irnos a lo primitivo Pues tampoco es realista, no vamos a tumbar toda la ciudad Y luego siguiendo lo que decías tú Luis, es que Las formas de libertad que ha escogido la gente Que prefieren ir a un centro comercial Yo creo que Hay lugares donde hay un equilibrio Entre ambos Entre que la gente pueda estar en un mall si quiere sí, eso está Y un gobierno, un estado Que es lo suficientemente responsable Para tener a la gente ahí sí Fantaseando en los malls Pero con espacios públicos y naturales Que ahí están ¿Y qué quiere decir? Que la gente puede si quiere ir a, a tomar ese espacio verde sin tener que cuestionar las formas de libertad que han escogido. Entonces, qué voy con todo esto? Que no podemos regresar al pasado y que tampoco podemos buscar hacer la ingeniería social a la gente para decir que quieren. Pero sí tenemos que presionar al Estado a que despierte, a que si no tiene responsabilidad sobre lo que le compete, que son las áreas verdes, y lo público, pues estaremos obviamente llevándonos toda la privatización. Y como toda idea de, de sociedad ha sabido en toda la historia, si no hay una división clara entre lo público y lo privado, no existe la civilización. Y creo que nos estamos llevando este país a eso, y especialmente esta ciudad, que ustedes bien saben que el Valle de Reyes, de Güeyes, que es lo mismo, pues lo, lo detuvieron a activistas valientes que realmente hicieron ver a la gente que iba a ser una ingenuidad astronómica. Y fundidora también. Pues, y fundidora no, tanto, también. Una fantochada ¿no? horrible, o sea, si... Sí. Poner un campo golf en una reserva que viene gente de todo el mundo a visitar, o sea, no hay gente que no se maraville con estas montañas, la reserva, toda la naturaleza que tenemos, los ríos que encubren las montañas, todo. Es un lugar sagrado milenario. Hay que aprovecharlo y hay que salir a las afueras de Monterrey, no hay que encerrarnos en la casa, en la tele, ni el mall, nada de eso, y pues hay demasiado por conocer de nuestra ciudad. Y pues por ejemplo eso el que pasó en la pastora es algo impensable, si hubiera venido una revolución en Europa o en, en Estados Unidos, en Canadá se burlan de que vienen a hacer aquí lo que no le permiten hacer allá, porque claro. y claro que mientras la gente de altura esté corrompiendo los gobiernos para obtener Un, un recurso federal Que es un bosque claro. Pues no nos podemos quejar de secuestros ni nada Porque el, la putrefacción viene Se manifiesta desde arriba hacia, hasta abajo claro Es una cuestión Oye, piramidal. vamos a tratar de limpiar esa putrefacción eh, ¿Traen por aquí música en vivo? Sí, ahorita nos vamos a conectar Y pues, vamos a... ¿Cómo ves tú algo? Andrea, mientras conectan acá Los músicos? Yo pienso también que Como ciudadanos tenemos que cambiar Nuestra actitud, nuestros hábitos, es muy importante para unirnos en nuestras comunidades y lograr mucho más. Sí. Hay que hay que accionar, no no nada más es de ideas, es realmente dedíquenle una hora de de su, de su vida a los días de semana a limpiar nada más lo que está enfrente de su casa. Con eso ya hacemos algo, ir a los ríos, como estamos haciendo brigadas para quitar basura, es en acciones, por ejemplo, si, no eh, no talar los árboles, aunque es, es bien típico que los ranchos se, se, se quita todo y se quiere poner césped, es verle creatividad y posibilidades a lo que tenemos ya, ya enfrente y por ejemplo, plantar, no nada más nuestra casa, tener un sentido de comunidad y organizarnos para que nuestro entorno sea... Eh, al menos nuestra, las tres casas que están al lado, poner unos encinos, poner unas unas matas, poner al, hidroponio en las rejas, no sé, hay Los mil posibilidades. Verdes. Y entenderlos, sí. entender el proceso del árbol, eso es algo muy... que te deja mucho. O sea, realmente ganas mucho al entender cómo funciona, cómo se manifiesta un árbol que necesita y... Claro, no, Carlos. Sí, hay que hacer una división entonces eh, que finalmente... Tú en tu casa privada puedes hacer lo que quieras, andar colgado, desnudo, del árbol. Claro. Pero, y creo que hay recibe el problema que no entendemos que las áreas verdes eh, es de todo mundo y por ende las tratamos igual que tratamos esta casa, nuestra casa, porque no hemos hecho una diferenciación, pues porque, bueno, es sentido común, pero también la escuela y la educación se trata de enseñar pues qué le corresponde a cada quien, ¿no? Uh -huh. eh, y en esa línea, pues es obvio que estamos pues con un área de oportunidad para usar un, pues un paliativo, no un eufemismo. Sí. ¿Ya tenemos la musiquita o...? Sí, donde las autoridades Échale. académicas no han dicho mucho también. A ver, sí. Este... A ver, una, a ver, dos. Vamos a tocar eh, una canción especial para, para este programa. Se me hace que con este está bien. Se llama Río Vivo. Ya, y él va Está medio en la menor. Mhm. Mm a <muchos> Haré de la mierda un cristal Limpiaré la lluvia, subiré desde el subsuelo Haré el camino que ahí está bien trazado Vivo, por el río, agua vuela, río canta, en la lluvia subiré desde el subsuelo retomar el camino que hay dejé muy bien trazado germinré del eco que arrastra mi memoria solo para elevame sierra madre espinador dorsal. Por el río voy el Río vivo Bravo yeah. oh. oh. Me improvisaste Sí, pues es algo que escribimos Prácticamente hoy Puro cotarreo Pues básicamente Es Me gustó escuchar algo que dijo este Luis de que está escrito aquí, ¿no? De pues de que no acortar las no acortar las venas del son las entrañas de la tierra, ¿no? El río y pues no hay que cortarlas, hay que okay. dejarlas llegar y considerar que no puedes no podemos poner ninguna otra cosa antes que la vida, ¿no? Sí. Claro. Las, es, es yo creo que hay un un punto interesante y que es básico para comprender la ciudad cómo, cómo funciona la ciudad y es y es el hecho de este de que, de que la sierra la sierra la sierra madre pues, realmente es, eso, es es la madre de la ciudad es es el lugar donde en el bosque nace el agua que se condensa que viene del Golfo de México. Este las nubes se eh, condensan, viajan por por tierra y pues hasta llegar a la altura de la Sierra Madre es donde caen y riegan y, y se disemina el agua a través del, del campo por medio de los ríos, ¿no? Las las montañas en esta ciudad son son las creadoras de, de todo el espacio y son la razón por la que estamos aquí todo lo demás es desértico estamos aquí porque el, las montañas están aquí y porque los ríos diseminen el agua a través de la tierra y tenemos que cuidar estos espacios que son vitales son el origen no, no es posible como estemos ni siquiera como estemos hablando de esto, o sea, realmente es un honor estar aquí pero pero no entiendo cómo como estemos pensando en privatizar en entubar un arroyo más ¿no? bueno, eh, gracias eh, estamos Bueno, de regreso de un corte en vivo. Y estoy con Michelle Canabati, Luis Garza, con Andrea Fenibessi, con Alberto Navarro. Y acaba de llegar Isaac Garza. Bienvenido. Gracias. Estamos en el 8336-6162-8336-4203 para que nos hablen y opinen sobre el tema... Eh, sugieran o critiquen, está abierto para todo Y para empezar este segundo bloque es que hago la pregunta abiertamente ¿Cómo se puede realmente tener un concepto de progreso Que incluya otros factores más allá de los económicos Y que no nada más sea medir en cuánto estamos construyendo ¿Cómo lo ven por ahí? Pues yo lo veo, este... Pues es lo más importante es muy factible pero eh, lo que demuestra la historia es lo contrario o sea al final del día lo único que están tratando de hacer es más dinero de los espacios entonces este eso pues la avaricia acaba con la naturaleza ¿no? y al final del día pudieras este ser la persona que más haya guardado este tipo de riquezas haciendo este tipo de acciones pero pues, no tendremos forma de cómo vivir o respirar verdad este porque la naturaleza nos da desde el alimento hasta la medicina hasta el sustento hasta la tranquilidad nos da todo este y pues más calles y más concreto pues nada más nos da más calor este el, eh, hay tanto concreto este en monterrey que se, se ha subido la temperatura porque mm. este mismo concreto absorbe y guarda la, la, la temperatura que, que térmica no que, que gana del sol entonces este pues todo esto nada más nos pone este pues más estresados más preocupados menos refrescados o sea, no nada más sí. este no, no nada más es, es, es de que Sí, este vamos a, a crecer más este económicamente a desarrollarnos más a poner nuevas calles nuevos puentes cada este, nueva persona que entra al gobierno pues también busca hacer esto porque desafortunadamente, Este es como hace negocios, o sea, este nosotros somos los que lo vivimos, ¿no? Ellos nada más están ahí por unos cuantos años y están tratando de sacarle el mayor provecho, desafortunadamente, este, llevándose a todos nosotros de encuentro, a toda nuestra ciudad. A lo bruto. Que no quiere decir que una vía sí pueda ser más eficiente y que tenga una razón ahí técnica para por qué ponerla, pero una vez que ya tienes una cuadrícula hecha, donde una línea más te hace esa cuadrícula supuestamente más eh, manejable... Pero todo eso que está acá, como, como muy bien dices, a nivel político y discursivo, y que si los, los salarios y que si todo, como muy bien dices, tú volteamos y no hay áreas verdes. Entonces la gente, ¿qué hace? Viviendo en una cultura del miedo como estamos ahorita, pues está todo el mundo en sus casas, y a lo mucho salen a la calle, y la calle también está caliente, ¿no? Entonces se empieza el estrés y el miedo y la inseguridad y la construcción excesiva y la privatización de los espacios públicos, pues arrojando una sociedad, Que está enferma ¿no? claro, sí, está. Yo, yo aquí tengo unos puntos ah, puntos de cómo podríamos cambiar para que el urbanismo sea sustentable es a, eh, pues el, es aquel urbanismo aquella planeación que sea incluyente con la naturaleza con la, da, con la sociedad que respeta el límite de recursos que nos puede dar el ambiente es también descentralizar no una ciudad no tiene que ser tiene que estar pegada, y todo tiene que estar aquí, es también hacer ciudades más chicas, eh, cambiar hábitos, reutilizar, reciclar, tam, cambiar el, el valor de las cosas, ¿qué queremos? ¿Queremos un beneficio inmediato o queremos algo que nos va a beneficiar a nosotros, a, nos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Cambiar el concepto de temporalidad, es precisamente eso, no buscar el beneficio instantáneo, todos queremos un beneficio instantáneo en todo, desde el internet ya, desde que llegar ya a la casa, desde tener todo automático, cuando nunca es así en la naturaleza, todo lleva un proceso y no somos nadie para querer que todo sea como de magia, que esté ahí haciendo no, una, la chama de los gobiernos ha sido creerse se supervender eso es vender mal, eso es vender que ya tenemos creer aquí a todo nosotros bro. como ciudadanos que esa es la realidad si todos como ciudadanos hacemos algo al respecto y todos estamos de acuerdo que debe de ser de una forma específica que no es necesariamente la forma que nos dicen que debe de ser puede ser como nosotros queramos ese es el punto más importante que realmente o ¿Se supone que tenemos poder en la ciudadanía? Claro. Sí eso no cabe duda. Por supuesto o sea, bueno y otra cosa que yo creo importante de los puntos que pudieran aportar ¿no? porque bueno que ya yo creo que todos sabemos cuál es el problema, vamos a proponer soluciones este una, otra solución es transporte público claro. ¿sí me explico? o sea Digo, vamos, vamos a mejorar el transporte público, vamos a invertir en hacer un transporte público que reduzca la cantidad de calles que necesitamos pues. el automóvil está Digo, obsoleto es la clave, ¿no? sí. Totalmente. son sistemas obsoletos sobre los que Estamos este, pues acostumbrados a transitar, ¿no? Estos sistemas de desarrollo industrial como en tu barrios, el uso del automóvil, eh, no hay banquetas en la ciudad, no hay pasos peatonales, no hay no hay una cultura otra solo otra no solo una cultura solución de espacio público. Soluciones caminar más eso nadie nadie camina ni a veces aunque esté en la esquina nos llevamos el carro es caminar más utilizar ¿Es que qué oso bicicleta, que no, y es. No, y es. es una es cuestión social, tomar el camión o el metro, desde o sea, sí. de eso ya es como que no, pues es ser sí, algo sí. naco y algo que no, eh, para la gente, la mayoría de la gente quiere el carro por una posición Socia, o sea, social cuando es algo que nada más para transportarte, es que, es es, que o sea, bueno, sea, pasó de ser hace mucho nada más para transporte, tristemente. Es que sí. es difícil sí. realmente caminar por esta ciudad es algo complicado, o sea, a veces es imposible, ¿no? O sea, no hay no existe los medios Pero, para hacerlo. Eh, no existen los medios la para La mayoría de las personas social lo tienen que hacer público. así. ¿Sí? O sea, si te vas al centro en el mesón estrella, los domingos y si te vas, a, puedes ver ahora sí. de gente que nada más tiene su vida es caminando y teniendo que para su casa todos los días es tener que tra eh, eh, transcurre dos horas para ir a su casa. Sí, sí, sí de hecho es... esto es representativo, como muy bien dices, de un estado y un público, pues que estamos esclavizados al vehículo y que tenemos que expander las vías porque son tantos vehículos que pues si no sería catastrófico, paradójicamente, sí. lo cual pues, es una estrategia pues fallida. Por ejemplo, la única calle peatonal que hay después de Barrantiguo es la calle es Morelos, es Morelos la que está en, en el centro, ¿verdad? Uh -huh. Esa es peatonal y si te vas al main entrance es como si estuvieras en una plaza, pero está en un mall y la gente camina y se siente muy, muy, guau, York, pero es, es es, <risas> York, pero es, es una burbuja, pero de alguna manera la gente lo, lo, digamos, lo disfruta porque estás caminando y, y es como vas a un restaurante, topas caminando, es, es, Realmente Mi el simulación. concepto de plaza de rancho, pero en un mall, es, realmente es tontísimo, pero eso es lo que tenemos que retomar, ir a los parques, hay tantas cosas en el centro, hay tantas cosas en otros municipios que no conocemos, yo conozco personas que jamás han, pues, su pie en la macroplaza, y pueden ir a, a bailar danzón, pueden ir al... Al, mu al museo, pueden, hay tantas posibilidades, esa es una solución, si están aburridos, si quieren hacer algo por la ciudad, es diviértanse y vuelvan a reutilizar y reclamar sus espacios públicos. Y Así es, es. Eso yo creo que es clave, espacios públicos, ¿de quién son? Son de nosotros, son de los ciudadanos, o sea, esos espacios no son de gobierno, los dejaron ahí para nosotros y realmente la ciudad Tampoco es del gobierno, al final del día, es de la gente que la vive. Entonces, este, yo los invito a todos a retomar esos espacios públicos, de cualquier forma u otras, haciendo una caminadita por ahí, vuelve a conocer el parque que ya tanto tiempo tienes de no ir. Este, propongo este hacer un, un mov movimiento como el Occupy, ¿no? Pero vamos a ocupar los espacios públicos verdad, vamos a, a poner nuestros pa, eh, nuestro pedacito, nuestro pedacito de huerto, nos vamos a vamos a poner nuestro nombre otra vez en esos espacios públicos. Vamos, a, ¿sabes qué? O sea, esto es mío, es tuyo, es de la comunidad. Yo lo cuido, tú lo cuidas, o sea, sí. todos es vamos Es importantísimo que la gente salga y conviva había otro tipo de gente y se salga de sus mismos círculos y vaya a plazas y todo lo que está pasando en San Pedro de Pinta, creo que ya se hizo en la macroplaza, se debería sí. hacer todos los domingos, se debería cerrar la macroplaza, debería ir gente de todos lados ahí, de Guadalupe de Escobedo, de Monterrey, además, hace... convivir ver, porque la gente se está entumiendo quedando entre paredes, viendo televisión y creyéndose todo lo que le dice la televisión, sí. que todo está bien sí. y que no salgas porque hay muy, que está todo horrible, y ellos son los mismos que quieren crear todo eso lastimosamente se hace toda una economía viciosa, eso de tener carros o del cemento, se hace un círculo vicioso de intereses que hoy no puede ser que vas a Saltillo y, y ves una agencia de autos que en cada esquina es lo único que hay. claro o sea. Pero tengo una llamada, eh, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes señor. Buenas no tardes. Que nada, pues, Buenas tardes. Elegirlo, por, su, por su programa por los temas que sacan siempre y pues nada, quería opinar ¿verdad? de que realmente pues toda la infraestructura No se nos presta como para andar este caminando, ahora Incluso aunque te quisieras acercar a estos lugares públicos, simplemente al estacionarte a veces es complicado, eh, llegas al punto exacto, este, la verdad a veces este, vas esquivando eh, los autos, camiones, etc. Faltan facilidades y falta voluntad que tengamos una cultura teatral. ¿Cultura qué, perdón? Esto. La y que la nos falta una cultura teatral. Claro, ¿no? sí. Fomentemos. Una cultura peatonal desde nosotros, desde exigirla, desde manifestar que la necesitamos, necesitamos pasos peatonales, banquetas, no hay, no hay en la ciudad. No, hay hay una, ciudad faltamos, en faltamos. una ciudad de cuatro millones sí. es la única peatonal. O sea, Mu es, Muchas no. gracias amigo por hablar. O sea, no, no hay. Yo creo que también otra cosa que, que bueno, hemos visto ya es, es que nosotros por costumbre ya delegamos todo esto al gobierno cuando sabemos que el gobierno, real desafortunadamente, no ha resultado bien, no ha dado buenos resultados. No tiene buena organización. Recapetean las calles cada ratito con la peor piedra posible, uh -huh. hasta en San Pedro, para poder estar recarpeteando claro. el siguiente... Corruption. Si ¿sí me explico, uh -huh. o sea nada más de que el, el negocio del primo y el este y el otro y así, entonces, yo también, o sea, los invito, vamos a hacer un movimiento ciudadano, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder en nuestras manos, o sea, realmente... El, el talón de Aquiles de todo esto son los impuestos. Si yo decido y tú decides y todos decidimos, ¿sabes qué? Esto impuesto que se va para allá para comprarle un yate nuevo al, al nuevo no sé qué, este vamos a destinarlo para esta función como organización. Se ¿Sí me explico ya, yo nos nos tomamos los asuntos ...y el toro de los cuernos, pues tenemos que nosotros hacerlo. Poner el ojo ciudadano. Sí, pero no como muy bien dice Isaac, pues finalmente como no sabemos qué nos corresponde... ...y como no sabemos qué está pasando porque estamos muy preocupados por el fútbol... ...pues se nos van todos los proyectos que pudiéramos participar por lo menos... ...pues para ver si es que son necesarios, ¿no? ¿Cómo Ahí. lo ves tú, Luis? Yo creo que eh, es todo un proceso. Primero empezar a limpiar nuestros espacios, tener un sentido de comunidad empezar a visitar y conocer lo que tenemos porque eso es lo que yo creo que es lo primero, ver qué tenemos, qué uh -huh. qué hay y qué lo y qué podemos cambiar de eso. Luego tu irnos a, a, a pues es como un escalón. Pues vamos nos vamos eh, yendo de que bueno, pues ya hay, ya estamos limpiando, ya estamos creando una cultura de, de limpieza, pues bueno, ahora sigue, pues vamos a tratar de transmitirlo y que las comunidades hagan lo mismo en sus en sus en sus colonias. Por ejemplo, algo así tan tan sencillo. Los parques que hay, todos el gobierno pone unas cosas de de tubos así y plástico. Quiero ver a alguien que juegue con esos, que se suba a un columpio o que haga, o sea, que viva eso para que vea qué tan aberrante son nuestros espacios públicos. Entonces, Insensibles, el, no? No, pues los niños no pueden estar ahí. Cuando está están, muy caliente. Está calentísimo Yo me he subido en un sub y bajada y pues, realmente te quemas todo. Entonces eh, el chiste es descubrir lo que hay y cómo podemos cambiar esos espacios porque entre todos podemos mejorar esos espacios y cambiar el tubo a lo mejor por uno de madera o un tronco, eh, podemos hacer ahí loterías. Y Oye, es que no es negocio, porque como dice Isaac, pues yo ya le vendí los tubos eh, como empresa privada al gobierno, y pues que metan tubos hasta por el arco del triunfo. Pues sí, ¿no? pues exactamente. Pero bueno, también es cierto que, que aquí, por lo menos en San Pedro, cada vez, este, o yo he tenido últimamente ex experiencias donde... En, adentro del gobierno hay gente muy valiosa también, ¿no? Hay sí, pues. gente que está haciendo trabajos muy valiosos y que tiene ideas muy valiosas y que por el sistema, este sistema de inmovilidad y de corrupción no las pueden lograr a veces, las a energías. veces sí las las logran, a veces no, pero sí es cierto que hay gente y organismos muy valiosos que representan a la ciudadanía, pero por lo mismo de que el ciudadano no participa y le tiene una aberración a estas instituciones… Este, no pueden hacer nada porque no. no tienen el apoyo del ciudadano. no Entonces estos mecanismos que nosotros a través de nuestra sociedad hemos creado para representarnos no están siendo apoyados por nosotros, no están siendo exigidos por nosotros porque tenemos que exigir que hagan las cosas como queremos, como soñamos, cuál es la visión que tenemos, qué es lo que necesitamos, velo a decir, tú que estás estudiando arquitectura, que estás estudiando urbanismo, acércate... A los institutos de planeación que son ciudadanos y que están abiertos para ti, para que tú participes. Ve y exígeles sí, y... si no nos pues acaban como un cascarón, porque no hay institución sin gente ni ideas. ¿no? Es que mira, sí. es, es cierto que el, el gobierno está ahí para hacer las cosas. Entonces el urbanismo se planea desde arriba hacia abajo, ¿no? Este, entonces para que el urbanismo sea incluyente lo tenemos que incluir nosotros, entonces tenemos que invertir la pirámide y hacer una participación ciudadana que después vaya a grupos sociales y que después estos grupos sociales tengan presencia en los institutos municipales y que después estos institutos municipales de planeación que nos representan, hablen con el gobierno, porque si nosotros como ciudadanos no hablamos con estos institutos, ellos no pueden ir a hablar con el gobierno, porque si nadie va y solamente van los desarrolladores ellos tienen que hablar por los desarrolladores, no tienen opinión estos institutos sí, no tienen opinión. Si sí, nos acaban monopolizando con intereses que si hay un vacío por nuestra inasistencia ausencia, ¿Alguien ausencia. lo va a llenar? Estamos ausentes, todos nuestros lugares, en, en nuestros asientos que están en el Cabildo, nuestros asientos en los institutos están vacíos Y ahora realmente también el hecho de que vayamos y pongamos la queja y les hablemos y estemos ahí presentes no significa tampoco que nos van a hacer Además. caso. O sea, lo hemos visto en muchos casos, cientos de miles de personas quejándose por algo y tan tan como si nada hubiera pasado, o sea, yo otra vez recalco que todas estas personas magníficas que están dentro del gobierno, que son muy capaces y que tienen muchas ganas de hacer una diferencia y que no pueden operar porque la infraestructura no los permite ¿verdad? que se salgan de ahí a un lugar donde puedan operar con la ciudadanía, o sea que los mismos ciudadanos apoyemos a esos puestos, apoyemos a esas personas poniendo cinco pesitos cada quien, en vez de mandarle la mitad de tu sueldo al, al gobierno vamos a apoyar a la gente que vale la pena a la gente que realmente va a hablar por la comunidad y actuar por la comunidad. Sí, porque tampoco el político se puede acercar a ti si tú no sabes ni qué rollo, ¿no? Entonces va a estar representándote con políticas que ellos creen que son las apropiadas porque tú no estás ahí. También. Entonces, eh, como ciudadano. Entonces, ¿cómo lo ven por acá? Pues como ciudadanos tenemos que retomar las actividades en espacios naturales, en los espacios naturales que son espacios de todos. Tenemos que retomar esas actividades como comunidades. Y así, así teniendo retomando ese tipo de actividades, podemos proponer y solucionar y trascender. Solo así, si la gente deja de ir y deja de usar esos espacios y están abandonados y les tiran basura, al final de cuentas, eso no beneficia a nadie. Al contrario, eh, esos espacios se llenan de cemento, los ríos se entuban y nadie está enterado, nadie sabe nada, nadie supo nada, sucedió, quién sabe cómo, por qué, y, y ya, y no podemos permitir eso. Hasta que sí. vino un huracán, Alex, y te dan toda la torre, y vas de vuelta para atrás, y regresa el río, y regresas. Y otra cosas. <risa> yo, yo quiero dejar como que una tarea a los que nos escuchan, es de que algo así, como podemos empezar ya ahorita, hagan este domingo, váyanse a Lote Valdío... O a un lugar que no natural Una cañada que no se utilice Límpienla y carne. háganse una Carne asada ahí y si quieren Llévense el radio para oír el fútbol Pero <risa> hagan su convivencia ahí Conozcan a sus vecinos Límpialo y se la va a pasar bien y chido Y tomen los parques y hagan carnes asadas Y no ¿Y dejen sus Llévense sus boombox a los parques claro. Y hagan fiestas ahí Mira, es, yo es importante te... eso En lugares con árboles frescos Con sombra y no tienen corillas de cigarros por o sea, favor. Yo ya que ya nos encontramos toda una serie de artículos de la limpiada bueno tampoco es, es regaño eh, lo tenemos que dejar aquí <risa> pero sí creo que lo más importante es que, que hay que hacer cosas y que también hay que el 23 de septiembre hay que apoyar el picnic porque va a haber a nivel nacional eh, una especie pues no son protestas porque No sino que ríos. es nada más estar cerca del espacio natural y verde espacio. que nos pertenece pues para mostrarle al estado que pues antes de hacerlo público pues darnos cuenta que eso ya es orgánico y que nos pertenece a todos antes de que ellos hayan subido al macho de la política. Y que no, ah, sí, que en, no tendría por qué estar esta opción de pasar una avenida por un arroyo que no debería de existir, ¿no? ¿Y, que y, realmente... ¿y dónde va a ser este picnic del 23 de septiembre? El ¿verdad? picnic del 23 de septiembre en el es en el arroyo El Capitán, que está ubicado bien en Fuentes del Valle, sí. es en la bajada donde está ubicada la Diana, Ahí hay un, un parque ahí que también es, bueno, es parte de estas actividades, es incluir este parque que no tiene mucho acceso peatonal, entonces pues es un poco laborioso llegar ahí, pero vale la pena, la verdad, la, la estamos pasando bastante en bien. en mi blog, en mi blog, en el artículo lo natural da vida, vienen las instrucciones sí. para llegar, habla un poquito sobre el contexto, ah. nos tenemos que ir. Bueno, también está el, el, el grupo de Facebook de Ella Agua el Río. Ella y, Agua el Río. Ella Agua el Río, ahí vienen los mapas y vienen las fechas de los picnics. Y estamos nosotros aquí en representación de ellos. Y viene Isaac Garza de Casa Semilla también. Sí. Y Perfecto. La, la cosa que les quisiera decir antes de despedirnos es que recuerden este o cambien su forma de ver la ciudad. Vean la ciudad como su casa. O sea, no, no veas tu casa como que esto que contiene estos muros. Ve a tus vecinos como tu familia O sea, seamos una comunidad No, tomemos esto otra vez Y lo hagamos así de hermoso Como quisiéramos que nuestra casa fuera Para nosotros, para nuestros hijos Para, nos, para nuestros abuelos, para nuestros todos como Gracias hace una que Andrea Fenevesi Luis Garza, Michelle Isa garza, Isaac Garza garza Alberto, Alberto Navarro Gracias por haber estado aquí, estimado público Les recuerdo que este otros programas disponibles En mi blog, Danza Negra .blogspot.com Muchas gracias, gracias, Juan. gracias, gracias, gracias Juan Soy Juan Carlos Gama ¡Ay! Gracias. A punto cinco. Cápsulas de ciencia y tecnología Horno 3 Orno. ¿Sabes cuál es el animal más peligroso en África? El hipopótamo es el animal más peligroso, ya que mata más gente que cualquier otro. Esta es una estadística asombrosa, ya que no les gusta la carne. Sin embargo, tienen muy mal temperamento y son muy rápidos en tierra y agua. Están dotados de poderosas mandíbulas y grandes colmillos, por lo que su mordida es excesivamente destructiva. La mayoría de los ataques ocurren cerca del agua, cuando los humanos se acercan mucho o lo molestan. Así que cuando visites África, ten cuidado con el malhumorado hipopótamo puente